La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local. Es miércoles 8 de febrero... Son las 8 en punto de la mañana y continuarán las temperaturas acordes a este mes. Hoy tendremos un día nuboso con lluvias débiles por la tarde. Alcanzaremos una máxima de 14 grados. Ahora el termómetro de teleelch indica 9,4 grados de temperatura. Hoy, los populares volverán a intentar que el Gobierno local... ...repruebe al Consejo de Ministros por el recorte asestado al trasvase... ...al aprobar incrementos de los caudales ecológicos del Tajo. El Partido Popular intentó suspender al Gobierno de Sánchez... ...en el Pleno de Enero, pero sin éxito. No salió adelante su declaración institucional. Los socialistas han advertido que defenderán el trasvase... ...que se sumarán a todas las acciones legales que se emprendan... ...en los tribunales contra el acuerdo del Consejo de Ministros pero que no entrarán en el juego del PP de reprobar o censurar ni siquiera a la ministra Teresa Rivera. Pero los populares siguen tan empeñados en sacar a los socialistas un rechazo público a sus dirigentes políticos que es poco creíble que ya lo hagan por los agricultores y mucho más creíble que lo estén haciendo por desgastar a su rival político en año electoral. El Partido Popular pidió ayer que se abra el albergue para las personas sin hogar que se habilitó en el Centro Social de los Palmerales con el fin de seguir protegiendo a este colectivo vulnerable de las temperaturas bajas que se están registrando. El concejal de Bienestar Social eh, le pidió a, a Pablo Ruz que no haga demagogia con las personas más débiles del municipio. Dice que se ha cerrado ese albergue provisional porque no hay ola de frío ni alerta alguna y que sobre ese colectivo, se sigue trabajando y dando respuesta en los equipos de calle de Día, de Cáritas o de Cruz Roja. Y esta semana comienzan los talleres para preparar las propuestas que se podrán presentar a los presupuestos participativos de este año, que se han recuperado tras la pandemia y que están dotados con 800.000 euros. Los sindicatos del Ayuntamiento apoyan al equipo de Gobierno en su decisión de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso, que anuló las bases para estabilizar a la plantilla municipal de interinos, que supera los 400 trabajadores. En la crónica de sucesos les vamos a contar que la Guardia Civil detuvo a un hombre de 46 años buscado por un juzgado de lo penal de Elche por agredir sin motivo aparente a dos mujeres de 64 años que hacían senderismo el pasado jueves por la mañana en un camino de Crevillent. Una de las golpeadas fue ingresada en el hospital Vinalopó por las lesiones sufridas. La corredora acoge la exposición sobre el centenario del Elche Club de Fútbol, con medio millar de fotografías que reflejan la historia del club y su vínculo con la ciudad. La muestra, organizada por la Cátedra Pere Ibarra de la Universidad de Elche, permite revivir momentos claves en la historia del club, desde la histórica final de Copa hasta la gran decepción del Día del Cádiz. Y en la Crónica Deportiva, Paco Gómez nos cuenta que ayer volvieron a entrenar para preparar el partido frente al Real Madrid. Pablo Machín cuenta con importantes bajas, como la de Pere Emilla, el pichichi frangiverde, quien este mediodía será operado al romperse la clavícula tras marcar sus tres goles en el partido del sábado contra el Villarreal. En TeleElche, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmarie Alonso, el programa que madruga contigo. Cuando pasan cuatro minutos de las ocho de la mañana comenzamos eh, el relato informativo con una previsión para hoy... ...porque este mediodía a la una se va a celebrar ese pleno extraordinario que ha pedido el Partido Popular para intentar reprobar al Consejo de Ministros por aprobar ese recorte del trasvase Tajo Segura. Los populares no consiguieron esa repro reprobación en el Pleno de Enero y ahora lo intentan en esta sesión extraordinaria. Aprovechan la indignación que ha provocado entre los regantes el acuerdo del Gobierno de Sánchez de cambiar el agua del Tajo por agua desalada. Una gestión hídrica muy polémica que los populares continuarán rentabilizando para desgastar al PSOE en año electoral. Seguimos con más críticas del Partido Popular de Elche que ha reclamado al equipo de gobierno que no cierre el albergue habilitado en el Centro Social de los Palmerales. Es una noticia que hoy nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Partido Popular ha pedido al equipo de gobierno que vuelva a habilitar el Centro Social de Palmerales para las personas sin hogar en los días de frío. Allí una treintena de personas ha encontrado cobijo en estos gélidos días y además se les ha ofrecido desayunos, comidas y cenas. A pesar de que las temperaturas siguen siendo bajas, el Centro Social de Palmerales ha dejado de prestar este servicio. Por ello, el presidente popular, Pablo Ruz, ha pedido que se reactive y que dé cobijo a las personas sin techo hasta que el frío dé una tregua. Ruz también ha exigido que se construya otro centro en el entorno de Cáritas en el que pernocten personas sin hogar y exige al ayuntamiento que tenga recursos ...para dar un techo a las personas que no lo tienen... ...en olas de frío como la que estamos sufriendo... Ruth se ha comprometido a darle celeridad a este centro... ...si en mayo consigue llegar a la Alcaldía. Es importante, una ciudad, un municipio... ...una sociedad que quiere ser justa... ...y que quiere demostrar su compromiso con la inclusión... ...tiene que, de una manera diáfana y clara... ...permitir que estas personas que están sin hogar... ...que están en la calle encuentren en contextos tan complicados, meteorológicamente hablando como este, espacios dignos. Pues hubo respuesta inmediata, porque el concejal de Bienestar Social, Mariano Valera, le pidió... ...a Pablo Ruz que no haga demagogia con las personas más vulnerables... ...explicó que se ha cerrado el centro en Palmerales... ...porque no hay ola de frío ni alerta alguna... ...además los equipos de calle como Cáritas, Día e, o Cruz Roja... ...siguen protegiendo a las personas sin hogar... ...según Valera contemplan además la posibilidad de volver a abrir... ...ese centro provisional en Palmerales... ...en caso de que vuelva la alerta por ola de frío... Y se está trabajando también para ampliar el centro de acogida de Caritas en primer lugar, y segundo, las personas sin hogar están atendidas por nuestros dispositivos de calle, por Cáritas, por Conciencia T, por Cruz Roja, por Día, y junto con Protección Civil salen todas las noches al reparto de sacos, mantas y comida caliente. Por lo tanto, sí que solicito que no se haga demagogia con las personas más vulnerables de nuestro municipio, en este caso con las personas sin hogar, porque el Ayuntamiento tiene un plan de atención para las personas sin hogar, y de hecho, dentro de nuestro plan se recoge ya la, la cesión de la parcela para poder realizar el centro de baja exigencia en el que ya estamos y se va a ver en una realidad muy pronto en esta cesión de la parcela caritas para que se construya lo antes posible el centro de baja exigencia Y esta semana han arrancado los talleres de los que saldrán las propuestas eh, a presentar en los presupuestos participativos de 2023 recuperados tras la pandemia. Es una noticia que nos amplía nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Esta semana han arrancado los talleres de los que saldrán las propuestas a presentar en los presupuestos participativos de este año. Comienza así una nueva fase de esta iniciativa con la realización de estos encuentros distribuidos en las distintas zonas del municipio. En ellos se espera contar con la colaboración de las entidades sociales que forman parte de los grupos motores como de ciudadanos que a título individual quieran participar en este proyecto y presentar sus ideas. El objetivo de los talleres es llegar a un consenso en la definición de las cinco propuestas de cada zona que presentará a la Comisión Técnica con la intención de obtener la financiación municipal de hasta 800.000 euros. El primer taller será este jueves en el Centro Cívico Candalix. Las propuestas deberán de presentarse en forma de proyectos de ciudad o bien agrupar pequeñas actuaciones dentro de otras más grandes. Cualquier persona mayor de 16 empadronada en la ciudad podrá participar en los grupos motores y en las votaciones finales. Gracias, ICIAR Y hay otras votaciones. Las que comenzaron anoche de forma online son las de las primarias de Compromís. Durarán hasta el viernes y el sábado. Serán presenciales. Ese mismo día por la noche se espera conocer los resultados. Se pueden votar a las candidatas locales, autonómicas y al candidato a la presidencia del Gobierno valenciano, Joan Baldoví. Dos mujeres se presentan a la Alcaldía de Elche por Compromís, Esther Díez, de iniciativa, y Marian Campello, de mes. Ayer estuvo en la glorieta Esther Diez, quien resaltó el gran interés que ha despertado estas elecciones internas de su partido, ya que se han inscrito más de 3.300 personas, el doble que en las anteriores primarias de compromiso. De un progressista en SESTEM, Jugendmond, is normal dat de ciudadanier, die een compromis een papel fundamental a la hora in een GOBER-programma in de verkiezingen van 2023, moet participeren todo este proces en escogeren quién van de is de diepgaande Hablamos del área de ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, porque lleva años estudiando la riqueza natural, en, en definitiva, la biodiversidad que hay en el pantano de Elche y en su entorno. Se han grabado incluso animales salvajes como nutrias, jinetas, águilas, reales e incluso especies en peligro de extinción. como la malvasía cabeciblanca. Escuchamos a Pablo Perales, responsable del área de ecología. de la Universidad. ...Miguel Hernández del Che... Otro, ...otra especie de mamífero... ...le llaman la Marta de Roca... ...y aparece una supuesta garduña moja ...que <ríe> hubo que mirarla dos veces... ...cuando nos dimos cuenta de que era... ...una nutria... Eh, ...también llama la atención muchas veces cuando... Eh, ...te pones a, a rastrear y por todo por todos los senderos... ...y ahora todo ese trabajo de investigación... ...se ha plasmado en un libro... ...que de forma conjunta... Han editado la universidad y el ayuntamiento. Ayer se presentó en el aula cultural de la plaza de Baix de la Universidad de Elche para poner en valor este paraje natural y la necesidad de invertir en su protección. Escuchamos a Juanma Pérez, también del área de ecología de la universidad. Partado, casi todos los recursos, casi todas las investigaciones se hacían principalmente en el parque natural del Hondo, que era uno de los. ...de los valores ambientales más importantes... ...posteriormente se centraron las investigaciones... ...en el Cló de Galván, otra de las áreas... ...más importantes y además más amenazadas... ...por la presión turística... ...y desde hace unos 10-15 años... ...empezamos a trabajar en el pantano de Elche. En el pantano de Elche... ...pues según la concejal de Medio Ambiente... Esther este libro justifica... ...el trabajo que llevan a cabo para proteger nuestro entorno natural y parajes como el Pantano, que sigue a la espera de ser declarado paraje natural municipal. Somos los más azotados por las consecuencias, somos quienes estamos trabajando y siendo referentes en, esos, en esas labores de conservación de hábitats. ¿no? Y tenemos muchos ejemplos y, y el trabajo que estamos haciendo en el Pantano es, es uno de ellos. El pasado viernes en Junta de Gobierno se acordó encargar a los servicios jurídicos estudiar recurrir la sentencia que ha paralizado la estabilización de la plantilla interina es decir, favorecer con mayor puntuación a los más de 400 trabajadores que entraron al Ayuntamiento y que concurrirán a los concursos públicos con ventaja sobre otros. Mientras, el equipo de Gobierno estudia si recurrir esta sentencia del juzgado contencioso número Uno y suspender los procesos selectivos de, de, de diversos sindicatos municipales han manifestado ya públicamente su apoyo a la decisión de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia para defender las bases generales que se aprobaron en la mesa de negociación con las que acabar con la elevada interinidad de la plantilla municipal. Denuncias, eh, denuncian que hay trabajadores con más de 20 años ocupando una plaza en fraude de ley, por el abuso de la temporalidad que se ha llevado a cabo en las últimas décadas. Y Podemos exige al ayuntamiento que se deje de promesas e inicie la construcción del centro social prometido en Torrellano. Para el portavoz Moisés García esto supone un maltrato hacia los vecinos de la pedanía que no pueden disfrutar, dice, de los beneficios de una programación cultural y social acorde al resto de ilicitanos. Y ha asegurado que el plan de pedanías anunciado por el equipo de gobierno solo se ha quedado como venta de humo. Y así llevamos esperando desde 2017 una sala multiuso y un centro social en la pedanía de Torrellano. Lo que iba a ser la legislatura de las pedanías se está acabando y al final solo podemos calificarla de una nueva venta de humo. Y más asuntos. Este año vuelve la celebración del Carnaval y del Día de los Enamorados Senior al Centro Cívico de Candalix al Bailongo. Los mayores de 60 años empadronados en Elche ya pueden recoger a partir de hoy las invitaciones a estas fiestas que organiza el Ayuntamiento. La celebración de San Valentín será el 18 de febrero, de 5 a 10 de la, tarde, de la noche, en la que los mayores van a disfrutar de una tarde tematizada, que arrancará con una pequeña animación para luego dar paso al baile. El día 25 de febrero, a la misma hora, ...será el turno del carnaval... ...que contará con baile tematizado también... ...donde los mayores que vayan disfrazados... ...o con máscaras... ...podrán participar en un, en un concurso... ...al que podrán inscribirse ese mismo día... ...además se premiarán... ...a los mejores disfraces y máscaras... ...según Puri Vives... ...concejal del área. ...de tres premios... ...los cuales son el reconocimiento... ...al talento, a la innovación... ...y al gran potencial artístico de nuestros mayores... ...referente a la máscara decir que es importante destacar... ...que solamente entrarán en concurso... ...las maracas que se entreguen... ...y se escriban desde la concejalía. Hablamos de los proyectos Erasmus... ...porque el Instituto de la Asunción... ...va a utilizar el suyo Erasmus Cava... ...de este curso para desarrollar... ...una aplicación de turismo rural... ...ecológico, cultural y gastronómico... Pero primero, un total de 80 alumnos, desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato del centro, coordinados por Javier Vicente y una treintena de profesores, han comenzado ya a trabajar en la elaboración de itinerarios turísticos. El objetivo es viajar a un instituto italiano de una ciudad patrimonial parecida a Elche para el intercambio de alumnado y poder sacar de esta experiencia esa aplicación móvil que fomente los tesoros que encierra la historia de la ciudad ...y sus pedanías, según nos contó Javier Vicente. El objetivo número dos, que sería ya para el curso que viene... ...es que estos alumnos embajadores transmitan... ...aquello que nos pertenece a todos, ese conocimiento del, del patrimonio... ...por eso este título conoce, aprecia, valora y ama... ...a los alumnos que van incorporándose a nuestro centro educativo... ...y después todos esos itinerarios y esas experiencias... ...en todos los sentidos que han creado en la página web... ...las van a trasladar a una aplicación". Y hay más proyectos Erasmus, como el del Sisto marco con un instituto de Turquía. Ayer el alcalde y la concejal de Educación recibieron en el salón de plenos al alumnado que participa en este programa educativo Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, que tiene como objetivo fomentar la paz y la democracia. Por lo que el alcalde mandó un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo turco ante la grave situación por la que está atravesando como consecuencia de los seísmos que han provocado el horror y la devastación con miles de muertos. Se comprometió a articular todos los mecanismos para hacer efectiva la ayuda de los ilicitanos con el pueblo turco. Y abrimos la página de sucesos de hoy para contarles que la Guardia Civil detuvo el pasado jueves a un hombre de 46 años con antecedentes penales por agredir sin causa alguna a dos mujeres de 64 años que hacían senderismo a las 8 y media de la mañana por un camino de crevillent. Una de las víctimas a la que golpeó fue trasladada al Hospital Vinalopó por las lesiones sufridas. ...el detenido fue localizado por la Guardia Civil... ...en las inmediaciones del lugar de la agresión... ...al presunto autor le consta una requisitoria... ...de búsqueda y detención... ...por otros delitos violentos por parte... ...de un juzgado de lo penal de Elche. Y cambiamos totalmente de tema... ...hablamos de reconocimientos... ...Comisiones Obreras organizan mañana jueves... ...un acto de homenaje a José Plaza Titos... ...un histórico sindicalista del Vinalopó... ...y uno de los fundadores de este sindicato quien falleció en diciembre de 2021. Titos fue el impulsor del sindicalismo en el calzado y participó en la primera comisión negociadora del sector. Además, en 2009 recibió la medalla al mérito en el trabajo por su compromiso social. El acto tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en el centro de congresos y no será el único homenaje que va a recibir, ya que el equipo de gobierno el pasado viernes en Junta ...aprobó dedicarle un espacio público de Elche en su memoria. Y la Cátedra Pérez Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...ha trabajado para seleccionar... ...las 500 fotografías, algunas de ellas inéditas... ...sobre los 100 años de historia del Elche Club de Fútbol... ...se han expuesto en paneles a lo largo de la corredora... Plaza de Valles y Glorieta y además... ...una treintena de comercios... ...se han adherido a este acto conmemorativo con, por el centenario... ...para mostrar en sus escaparates objetos personales... ...de anteriores épocas del club como la maleta del jugador Ángel Romero o la vestimenta de otros grandes, poniendo de manifiesto la vinculación que el club sigue teniendo en la ciudad. Ayer por la tarde se inauguró esta exposición bajo el título 100 años de sentimiento Franjiverde, que estará durante dos meses en homenaje, rindiendo homenaje a los que han hecho posible este aniversario y, sobre todo, a la afición Franjiverde. el principal patrimonio con el que cuenta el club ...según señaló el alcalde en su discurso inaugural. De, de lo que pueda ser el resultado o, o la clasificación en la tabla... ...el Elche Club de Fútbol es un sentimiento de la afición franjiverde... ...es un sentimiento de la ciudad, está profundamente ligado... ...a la identidad colectiva de los ilicitanos y ilicitanas... ...y dicho de una forma clara y directa, los ilicitanos eh, amamos profundamente... ...lo que significa esa franja verde". Los comisarios de esta exposición fotográfica, que se puede ver hasta dentro de dos meses, son el director de la cátedra, Miguel Ors, y miembro también de la cátedra, Antonio Páñez. Y siguiendo con más temas culturales, el sábado a las 8 de la tarde comenzará el primer concierto de abono de la temporada de la Orquesta Sinfónica Ciutat de Elche. ...en el Gran Teatro de aquí a mayo ofrecerán cuatro conciertos... ...para el primero, el de este sábado... ...La Oste ha escogido al gran compositor italiano Vivaldi... ...y sus cuatro estaciones y como solista... ...participará la violinista reconocida con varios premios... ...Margarita Marsiglia... ...como ha señalado en la entrevista que le hemos realizado... ...al presidente de La Oste, Carlos Pérez. Porque se trata de un compositor extraordinario... ...fuera de lo común... Eh, ...Antonio Vivaldi... ...compuso entre otras muchas obras... ...estas cuatro estaciones... Eso es de una belleza... Eh, ...increíble y además de contar... ...con un grupo de cámara... ...de la orquesta... ...pues ha contado con la dirección... ...de Margarita Marseglia... ...que es una concertina... ...y una violinista extraordinaria...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 Y si no quieres correr, también hay un dorsal solidario. Más información e inscripciones en 10krotary.es San Valentín, el día perfecto para demostrarle tu amor a esa persona tan especial con una joya para toda la vida. I... ...o para regalarte a ti, simplemente porque te lo mereces... ...en Ernesto Joyero encontrarás novedades de P de Paola... Agatha París y otras primeras marcas... ...además nuestros profesionales diseñan y fabrican... ...esa joya que tienes en mente y no encuentras en otro sitio... ...San Valentín, en Ernesto Joyero... ...te esperamos en el Che Capitán Antonio Mena 117... ...mira nuestro catálogo en ernestojoyero.com... ...y síguenos en Instagram... ¡Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch! ¡Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch! Siguen en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Miércoles 8 de febrero, Atic Go Balonmano Elche, Superamara Vera Vera. A las 8 menos cuarto, desde el pabellón Esperanza Lac de Elche, conexión en directo en Teleelch. Partido ofrecido por Atic Go, tu tienda online de alfombras. Trafic, autoescuelas y formación... ...Teica Bending y Romautos... ...concesionario oficial Mazda. Cuatro minutos para llegar... ...a las ocho y media de la mañana... ...ya eh, se encuentra con nosotros Paco Gómez... ...muy buenos días Paco. Hola Ros, buenos días. Bien pues, hoy es el día después... ...de la reanudación de los entrenamientos... ...para preparar ese partido... ...de la próxima semana... ...en el Santiago Bernabéu... ...contra el Real Madrid... ...una noticia... ...hemos visto en la web oficial del Elche Club de Fútbol... ...que las entradas ya están a la venta... ...para ver ese partido... Sí, ...del Real Madrid... ...y además con precios asequibles... ...sí, bueno... La, ...siempre se llega a acuerdos con las aficiones... ...o en este caso con los clubes... ...para que las aficiones visitantes... ...tanto en la ida como en la vuelta... ...pues tengan los mismos precios... ...y el club dispone... ...creo que son 355 entradas... <coughs> para todos aquellos aficionados bueno, pues que quieran desplazarse hasta la capital de España y ver ese partido Es cierto que no es un buen día porque es horario y en este caso día laborable Un miércoles a las 9 de la noche, el miércoles de la semana que mm -hmm. viene Pero bueno, ahí está la posibilidad para ver este partido Donde bueno, pues el Elche espera seguir con su reacción después de la victoria, mm -hmm. la primera de la temporada contra el Villarreal Sí, 40 euros son los, eh, el precio de estas entradas, pero bueno, para un partido en el Santiago Bernabéu, ¿dónde las bajas es lo más destacado? Sí, bajas importantes porque Pablo Machín no va a tener al máximo goleador y el alma del equipo, Pere Milla, que además hoy será intervenido en Murcia por los doctores Ripoli de Prado, de esa fractura de clavícula que le va a mantener... Pues apartado de los terrenos de juego, entre dos, dos meses y medio, depende de, de la evolución, es decir, se van a perder um, los partidos sin duda decisivos de estos próximos dos meses. A su baja hay que unir también la de Mascarell y la de Palacios, que no van a estar por sanción. Mientras que el técnico recupera a Pedro Vigas, veremos si también a, a Tete Morente, John Chetaú ya está en la recta final de su recuperación y al escollado, después de estar también mes y medio en, en Barcelona eh, con los readaptadores de su club aunque está cedido en el Elche pues también esta semana está previsto que regrese para el tramo final la, al escollado le quedarían al menos tres semanas todavía para, para volver a los terrenos de juego bueno, el objetivo es que los que están estén a tope para el partido frente al Real Madrid un Real Madrid que hoy inicia el asalto al Mundialito de clubes en Marruecos, esta noche juega la, la semifinal contra el al Ali y si pasa, eh, si se clasifica y esperemos que sí, yo creo que sería bueno para el Elche, jugaría la final este próximo domingo, con lo que seguiría allí en Marruecos, preparando ese partido eh, y bueno, pues lógicamente no estaría pensando en, en el Elche Club de Fútbol. Es cierto que hay futbolistas importantes del Madrid eh, lesionados, como Courtois o Bercema, pero no son eh, tan importantes las lesiones, incluso se especula con la posibilidad de que si esta noche se clasifican, eh, pues viajasen para jugar la La final, bajas también las de Militao, Lucas Vázquez, Mendy y la que es segura para el partido es la de Vinicius, que es importante para el Elche porque es un jugador desequilibrante y este seguro que no va a estar por, por sanción. Así que bueno, pues toda la atención puesta de, por parte del Elche ya en el Real Madrid, aunque el Real Madrid la tiene puesta en este Mundialito de Clubes. Bueno, seguimos disfrutando de su primera victoria, la primera victoria del Elche Club de Fútbol, que ha sido pues un regalo, sobre todo porque hemos visto que los fichajes pues sí que están funcionando, sí que están aportando puntos a Leche Sí, a diferencia de los de verano, donde ninguno y algunos ya no están, eh, ha dado un buen rendimiento, salvaríamos solo a Carlos Kler. Eh, sin embargo, en invierno, pues el fichaje sobre todo de Carmona está siendo de lo mejorcito, Lautaro también buenas prestaciones, el otro día Lisandro Magallán jugó de titular y demostró que puede ser un buen Un buen refuerzo en defensa y luego Randy Enteca, que tuvo detalles y que va a ser ahora importante ante la baja de, de Peremilla. Bueno, recordemos que Al Elcher quedan dos fichas libres y todavía podría reforzarse con futbolistas en paro, pero mmm, al menos antes de la lesión de Peremilla no estaba en las intenciones del club reforzarse. Veremos si ahora con lo de Peremilla encuentran en un delantero bueno, bonito y barato... ...y en el paro, que normalmente no suele suceder. Además esa victoria también <risa> vino muy bien... ...para poder disfrutar con mayor alegría... ...de esa exposición fotográfica... ...de 100 años de sentimiento verde, ...magnífica exposición... ...que ha, ha organizado la Cátedra Pedro Ibarra... ...de la Universidad Miguel Hernández en la corredora. Sí, la verdad es que ayer fue ese, ...bueno, dio el pistoletazo de salida con el alcalde, con el presidente, con muchos exjugadores, con aficionados. Y bueno, la calle Corredora, eh, junto con la Plaza de Bikes, van a ser protagonistas durante dos meses para todos los eh, que quieran pues pararse a ver estos 14 prismas eh, con fotografías inéditas y con toda la historia que re, reúne los 100 años del Elche Club de Fútbol, pues está a disposición de todos los aficionados y no aficionados también del de Elche Club de Fútbol que quieran ir parándose, ir viéndolas y leyendo un poquito de su historia. Yo ya tengo ganas de ir a verla, porque ayer uno de sus comisarios, Miguel Ors, el otro es Antonio Pamies, nos hablaba de que hay fotografías inéditas y otras que demuestran Lo, ...lo importante, el mérito... ...que es ser aficionado del, del club de fútbol que antiguamente hasta se subían a palmeras y postes de la luz para ver un partido antes, de su equipo. Antes era mucho más peligroso, <risa> sí. antes no había leyes y la verdad es que se subían, bueno, ya, yo recuerdo, bueno, recuerdo y nos han contado nuestros padres y abuelos en, en el antiguo campo de tabi subidos en las torretas de luz, sí. que eso sí, era sí. peligrosísimo, y en las palmeras para verlo desde fuera, ¿no? Pues fíjate. O sea, lo que entonces eh, se vivía por el Elche Club de Fútbol Era tremendo y bueno, y eso es lo bonito, ¿no? La, que el, todas las generaciones de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos, lo han ido pasando. Es un reconocimiento esta exposición a una afición de primera, mm. sin duda la del Leche Club de Fútbol. Gracias, Paco. A ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la previsión del tiempo. El tiempo en TeleElch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. Muy buen día. La masa de aire polar continental nos sigue dejando temperaturas acordes al mes de febrero. De hecho, aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, la temperatura nocturna no ha bajado de los 8 grados. En el sur del Camdaels hemos alcanzado mínimas en torno a los 5 o 6 grados. Hoy vuelve la inestabilidad atmosférica. Por la mañana, intervalos de nubosidad que irán a más. Por la tarde, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos y no descartamos algunas precipitaciones de carácter. Débil. El protagonista también será el viento el flojo de noroeste por la mañana, por la tarde de componente nordeste con rachas que en el litoral podrían alcanzar los 50 km por hora. En puntos de interior del municipio 30-35 km por hora y hoy alcanzaremos una temperatura máxima muy próxima a los 14 grados. Mañana jueves seguirá llegando abundante nubosidad, se podría escapar alguna gota, viento en calma por la mañana, por la tarde viento flojo de nordeste y en cuanto a las temperaturas a la baja máximas en torno a los 12 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 7 grados. Y durante el fin de semana, viernes, sábado, domingo, paso de abundante nubosidad. El sábado se podría escapar alguna gota, es poco probable. El domingo apertura de grandes claros. Seguirá soplando el viento puntualmente moderado de componente este y alcanzaremos temperaturas para el viernes y el sábado, máximas que van a rondar los 12 grados, mínimas de 6, 7 grados. El domingo rozaremos ya los 14 grados.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 En cuanto a cortes de calle, eh, debido a las obras de la calle Federico García Lorca, la circulación es complicada en esta zona. Todas las calles transversales están cortadas. Eh, se aconseja el desvío alternativo por Antonio Machado y Concepción Adenal y Pedro Juan Pequiñán. Por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa y, por supuesto, el uso del cinturón de seguridad